Carta XXV 5 de marzo de 1819 Mi querido Greaves, respecto de los cursos de ejercicios que he recomendado, anticipo que puede hacérseles una objeción que debemos tener en cuenta antes de proceder a hablar de educación intelectual. Concedido que estos ejercicios puedan ser tan útiles a su modo como el lenguaje, concedido incluso que pueda ser deseable ver difundidos entre todas las clases sociales algunos de los conocimientos que proporcionan, y, sin embargo, podría preguntarse por qué medios puede esperarse generalizarlos entre otras clases que las superiores podemos esperar madres competentes, y, quizá, inclinadas a emprender la dirección de esos ejercicios con sus hijos. Pero, considerando el estado presente de las cosas, no es absolutamente quimérico imaginar que entre las madres del pueblo se encuentren algunas calificadas para hacer algo en beneficio de sus hijos en esa dirección. A esta objeción respondería yo en primer lugar que no siempre es legítimo suponer que en el futuro haya de persistir el presente estado de cosas, y siempre que, como ocurre en ese estado actual, se pruebe que es deficiente, pero capaz al mismo tiempo de mejora, todos los amigos de la humanidad convendrán conmigo en que tal conclusión es inadmisible. Es inadmisible, porque la experiencia habla en contra de ella. Para un observador reflexivo, la historia presenta a la humanidad trabajando bajo el influjo de una cadena de prejuicios, cuyos eslabones va logrando romper sucesivamente. Los acontecimientos más interesantes de la historia no son sino la consumación de cosas que se habían considerado como imposibles. En varios se fijan límites a las mejoras logradas por el ingenio, pero menos aún puede circunscribirse el ejercicio de la benevolencia. Tal conclusión es inadmisible por tanto. Y la historia habla más directamente en este punto. Los hechos de más trascendencia abogan a favor de nuestros deseos y de nuestras esperanzas. Los más brillantes y activos filántropos, hace dos mil años, no podían prever el cambio que se ha operado en el mundo intelectual, no podían haber anticipado aquellas facilidades por las cuales no solo se estimula la investigación realizada por unos cuantos, sino que los resultados prácticos de esta indagación son comunicados con una maravillosa rapidez a millares de personas que viven en los países más remotos del globo. No podían prever la gloriosa invención por la cual la ignorancia y la superstición han sido derrocadas, y el conocimiento y la verdad difundidos por los canales más universales y más eficaces. No podían haber previsto que el espíritu de indagación podía llegar a ser excitado aún entre aquellos que anteriormente habían sido sometidos a la creencia ciega y a la obediencia pasiva. Verdaderamente, Si hay algún rasgo por el cual la edad presente tiende a redimirse y a cicatrizar las heridas que ha producido en las naciones es este que son visibles los esfuerzos hechos en todas direcciones con un celo y una extensión sin precedentes, hasta ahora para ayudar al pueblo en la adquisición de aquella parte de independencia intelectual, sin la cual la verdadera dignidad del carácter humano no puede ser mantenida ni sus deberes adecuadamente satisfechos. Hay algo tan acariciador en esta perspectiva ante la cual número de aquellos para quienes el conocimiento está destinado aumenta con la esfera del conocimiento mismo, de modo que difícilmente encontraremos en él un campo en el cual los hombres de espíritu superior no hayan penetrado para coger las flores y cosechar los frutos, en beneficio de aquellos que no tienen tiempo o capacidad para manejar los instrumentos o para seguir los refinamientos de la ciencia y los objetos todavía más materiales. Para facilitar los meros pasos, para echar los cimientos, para asegurar los progresos lentos, pero sólidos, y para hacer todo esto de la manera mejor adaptada a la naturaleza del espíritu humano y para el desenvolvimiento de sus facultades, este objeto ha sido perseguido con tal interés y tal ardor, que aun los resultados que hemos visto en nuestra vecindad inmediata son una muestra suficiente de que la persecución no ha sido abandonada y que no estamos muy lejos de su éxito final. Esta perspectiva es halagadora, pero, amigo querido, no es sobre perspectiva sobre la que he construido la esperanza de mi vida. No es la difusión del conocimiento, sea proporcionado en las escuelas del antiguo plano en establecimientos regidos por un nuevo principio o sometido al examen y concebido para el mejoramiento de los adultos no es la difusión del conocimiento solamente la que he tenido en cuenta para el bienestar de esta o de aquella generación. No, a menos de que consigamos darle un nuevo impulso y elevar el tono de la educación doméstica, a menos de que sea difundida una atmósfera de simpatía, elevada por el sentimiento moral y religioso, a menos de que el amor maternal sea utilizado más que ningún otro agente en la primera educación, a menos de que las madres consientan en seguir el llamamiento de su propio sentimiento mejor que el de los hábitos del placer o de la inconsciencia, a menos de que consientan en ser madres y obrar como madres, y a menos de que sean estos los caracteres de la educación, nuestras esperanzas y nuestros esfuerzos estarán condenados al fracaso. Han confundido el sentido de todos mis planes y el de los de mis amigos los que suponen que nuestros esfuerzos a favor de la educación popular no tienen un fin más elevado que el del mejoramiento de un sistema de instrucción o el perfeccionamiento como si dijéramos de la gimnasia del intelecto. Nos hemos esforzado en reformar las escuelas, porque las consideramos esenciales para el progreso de la educación, pero, consideramos más esencial el círculo que las envuelve. Hemos hecho todo lo que estaba a nuestro alcance para educar a los niños, de modo que puedan llegar a ser maestros, y tenemos razones para congratularnos de que las escuelas se hayan beneficiado con este plan. Pero, tenemos que considerar como el rasgo más importante y el deber primordial de las nuestras y de cualquier escuela, desarrollar en los discípulos confiados a nuestro cuidado aquellos sentimientos, y almacenar en su espíritu aquellos conocimientos que, en un periodo más avanzado de su vida, puedan capacitarles para consagrar todo su corazón y el uso infatigable de sus facultades a la difusión del verdadero espíritu que debe prevalecer en un círculo doméstico. En una palabra, todo el que tenga sobre su corazón el bienestar de la generación naciente, no puede hacer nada mejor que considerar como el objeto más elevado la educación de las madres. Carta XXVI 15 de marzo de 1819 Mi querido Griggs, permítame repetir que no podemos esperar ningún mejoramiento real de la educación, que se extienda en una esfera amplia y se continúe progresivamente en el tiempo, aumentando su vigor, como corresponde, si no comenzamos por educar a las madres. Constituye su deber en el círculo doméstico, hacer lo que la instrucción escolar no puede lograr, prestar a cada niño individual aquel grado de atención que una escuela tiene que consagrar al conjunto, dejar que hable su corazón en los casos en que el corazón es el mejor juez, recabar por el afecto lo que la autoridad no hubiera conseguido. Pero también es su deber tener dispuesto el caudal de sus conocimientos para que sus hijos se beneficien con él. Comprendo que, bajo las circunstancias presentes, se declararían o serían declaradas por los demás como incompetentes para intentar tales cosas, tan pobres en conocimientos y tan poco prácticas para comunicarlos, abordar semejante tarea podría parecer vana y presuntuosa por su parte. Ahora bien, este es un hecho que hasta donde lo permite la experiencia estoy dispuesto a negar. No hablo ahora de aquellas clases o individuos cuya educación no ha sido muy diligente para alcanzar ese objeto en alguna medida. Pensemos en una madre cuya educación ha sido abandonada en alguno o en todos respectos. Supongo una que llega hasta la ignorancia de la lectura y de la escritura aunque no encontremos un individuo tan deficiente en este respecto en ningún país cuyas escuelas están debidamente atendidas, agreguemos a esto el que se trate de una madre inexperta. Ahora bien, me aventuro a decir que esta pobre enteramente ignorante, esta inexperta madre, no está enteramente privada de los medios de ayudar al desenvolvimiento intelectual de su hijo. Por muy reducido que pueda ser el caudal de su experiencia y por moderadas que sean sus facultades, debe tener conciencia de que está familiarizada con un número infinito de hechos, como los que ocurren en la vida diaria y respecto de los cuales su hijo es todavía extraño. Debe tener conciencia de que es útil para su hijo familiarizarse pronto con algunos de ellos, tales, por ejemplo, como los que se refieren a cosas con las cuales tiene que ponerse en contacto. Debe sentirse capaz de poner a su hijo en posesión de una variedad de nombres, poniendo simplemente los objetos mismos en presencia del niño, pronunciando sus nombres y haciendo que el niño los repita. Debe sentirse capaz de presentar al niño tales objetos en una especie de orden natural, las diferentes partes, por ejemplo, de un fruto. No despreciemos estas cosas porque son pequeñas. Hubo un tiempo en que nosotros ignorábamos hasta las más pequeñas, y hubo personas a quienes debemos eterno agradecimiento porque nos las enseñaron. Pero no quiero decir que una madre deba detenerse aquí. Aun la madre de que hablamos, que es una madre enteramente ignorante e inexperta, es capaz de llegar más lejos y agregar una variedad de conocimiento realmente útil. Después de agotar el caudal de objetos que se presentan primeramente, después de adquirir el niño sus nombres y de ser capaz de distinguir sus partes, se le ocurrirá, probablemente, que puede decirse algo más todavía sobre cada uno de estos objetos. Se encontrará capacitada para describirlos a su hijo en cuanto a la forma, el tamaño, el color, la dureza de la superficie, el sonido cuando se les toca y así sucesivamente. Y la ganancia de un punto material del mero conocimiento del nombre de los objetos, ha llevado a su hijo al conocimiento de sus cualidades y propiedades. Nada puede ser más natural para ella que seguir avanzando y comparar diferentes objetos en relación con estas cualidades y el grado mayor o menor en que corresponden a los objetos. Si los primeros ejercicios estaban adaptados para cultivar la memoria estos están calculados para formar la observación y el juicio. Todavía puede ella ir más lejos, es capaz de dar al niño la razón de las cosas y las causas de los hechos. Es capaz de informarle del origen, la duración y las consecuencias de una gran variedad de objetos. Las ocurrencias de cada día y de cada hora le proporcionarán materiales para esta clase de instrucción. Su uso es evidente, enseña al niño a inquirir después las causas y le acostumbra a pensar en las consecuencias de las cosas. En otro lugar tendré ocasión de hablar de la instrucción moral y religiosa, solo haré aquí observar, por tanto, en pocas palabras, que esta clase de ejercicios últimamente mencionada, que pueden variar y extenderse en series casi ilimitadas, dará ocasión frecuente para los ejemplos o ilustraciones más simples de las verdades que corresponden a esa rama hará reflexionar al niño sobre las consecuencias de las acciones, familiarizará al espíritu con el pensamiento, y le llevará frecuentemente a reconocer en los objetos que tiene delante los efectos de la sabiduría infinita de aquel ser al que, mucho antes, la piedad de la madre, si es genuina, le había llevado a reverenciar y amar con todo su corazón y con toda su alma y con toda su energía y con todo su espíritu. Lamento que la enumeración de estos primeros ensayos de una madre parezcan tediosos a los demás lectores, pero usted no se ha cansado nunca de observar la naturaleza y trazar la instrucción según la corriente inagotable de la experiencia. Creo que simpatizamos acerca de este tema, que sentimos mayor interés por la conciencia sin sofisticar de una pura intención, que por la más espléndida exhibición de conocimiento refinado. Y no conozco algún motivo que pueda hacer más interesantes estos esfuerzos que el deseo de una madre de hacer todo lo que sea posible a favor del desenvolvimiento físico y mental de su hijo. Por circunscritos que sean sus medios y por limitados que en un comienzo sean sus éxitos, hay siempre algo que no le permite descansar, que le estimula a nuevos esfuerzos y que le coronará al fin con frutos tanto más satisfactorios cuanto mayores hayan sido los esfuerzos para lograrlos. La experiencia ha mostrado que la madre en situaciones análogas a las que he descrito ha logrado éxitos que han superado sus esperanzas. Considero esto como una nueva prueba del hecho de que nada es demasiado difícil para el amor maternal, animado por una conciencia de su pureza, y elevado por una confianza en el poder de Aquel que ha inspirado aquel sentimiento en el corazón de la madre. Lo considero en verdad como un don libre del Creador y creo firmemente que, en la misma medida en que el amor maternal es ardiente e infatigable, en la misma medida en que está inspirado con energía y fortalecido por la fe, en esa misma medida será el amor maternal fortalecido en su ejercicio y provisto de medios aún allí donde más desprovisto aparece. Creo, como ya he indicado antes, que no es de ningún modo tan difícil dirigir la atención de los niños hacia los objetos útiles aun cuando nada sea más común que la queja. Yo no puedo hacer nada con los niños. Si esto proviene de un individuo que por su especial situación no está llamado a ocuparse de la educación, es de suponer que sea más capaz de hacerse más útil en otra dirección, que mediante una laboriosa y perseverante aplicación a una tarea para la cual ni está predispuesto por inclinación ni capacitado por actitud eminente. Pero aquellas lamentaciones nunca procederán de una madre. Una madre está llamada a prestar su atención a esa materia. Tiene el deber de hacerlo, se lo dice la voz de la conciencia en su interior. La conciencia de un deber no se da nunca sin las cualidades para desempeñarlo, ni se ha emprendido nunca un deber con espíritu valeroso, confiado y amante, sin haber sido siempre coronado por el éxito. Carta 27 20 de marzo de 1819 Mi querido Gribs, si hasta las madres ineducadas e inermes, pueden hacer mucho por su hijo, más capacitadas estarán y con mucha más confianza mirarán hacia los resultados de sus esfuerzos maternales si sus facultades han sido adecuadamente desenvueltas y sus pasos guiados por aquellos que se han consagrado a ese trabajo antes que ellas. El hecho, por consiguiente, que he formulado en mi último capítulo, lejos de hacer discutible mi proposición, va a confirmar directamente su validez y a ilustrar sus aplicaciones. Lo repito, por consiguiente, y me dirijo con energía a aquellos que, como yo, tienen el deseo de promover un cambio en la insuficiente situación actual de la educación si deseáis realmente consagraros con vuestras disponibilidades, vuestro tiempo, vuestro talento y vuestra influencia a una causa que ha de beneficiar a una gran parte de vuestra especie, si deseáis no entreteneros en paliativos sugestivos, sino que queréis lograr una curación permanente de los males en que han caído muchos millares y caerán muchos centenares de millares, si deseáis no erigir simplemente un edificio que pueda atraer por su esplendor y conmemorar vuestro nombre, pero que se desmorone como edificio sin base, sí, por el contrario, preferís las mejoras sólidas a los efectos momentáneos, y el beneficio duradero de los más, antes que la satisfacción solitaria de los resultados sorprendentes, no dejéis que vuestra atención sea desviada por las necesidades aparentes ni que sea absorbida por las subalternas, sino que se dirija a la fuente más grande y general aunque poco conocida, de la cual mana lo bueno y lo malo en cantidad incalculable y con rapidez sin paralelo. O sea, la manera como transcurren los primeros años de la infancia y a la educación de aquellos a cuyo cuidado están consagrados o deben consagrarse. De todas las instituciones, la más útil es aquella en la cual la gran tarea de la educación no es tratada simplemente como un medio para los diversos propósitos de la vida ordinaria, sino como un objeto que en sí mismo merece la más seria atención y necesita ser elevado a su más alta perfección, una escuela en la cual se enseña a los discípulos a actuar como maestros y se les educa para actuar como educadores, una escuela, sobre todo, en la cual el carácter femenino se desenvuelve tempranamente. En aquella dirección que le capacita para tomar parte preeminente en la educación primaria. Para lograr esto es necesario que el carácter femenino sea perfectamente comprendido y adecuadamente apreciado. Y sobre este tema no podemos dar un ejemplo más satisfactorio que la observación de una madre que es consciente de sus deberes y está capacitada para desempeñarlos. En esa madre la dignidad moral del carácter, la suavidad de maneras y la firmeza de principios, provocarán nuestra admiración lo mismo que la mezcla feliz de juicio y de sentimiento que constituye la norma sencilla pero segura de sus acciones. El gran problema en la educación de la mujer consiste en lograr esta feliz unión en el espíritu, tan lejos de imponer restricción alguna sobre los sentimientos como de desviar o inclinar el juicio. La marcada preponderancia del sentimiento que se muestra en el carácter femenino, requiere no solamente la mayor clarividencia sino también la más profunda atención de aquellos que desean ponerlo en armonía con el desenvolvimiento de las facultades del intelecto y de la voluntad. Constituye un mero prejuicio suponer que la adquisición del conocimiento y el cultivo del intelecto, No serán sólidos y comprensivos sino destierran del carácter femenino su sencillez y todo lo que le hacen verdaderamente amable. Toda cosa depende del motivo del cual, y del espíritu en el cual es adquirido el conocimiento. Que el motivo haga honor a la naturaleza humana y que el espíritu sea el mismo que es concomitante con todas las gracias del carácter femenino. Ni suelto ni entrometido sino reservado, y la modestia asegurará la solidez del conocimiento y la delicadeza le preservará contra la desviación del sentimiento. Como ejemplo puedo referirme a uno de los numerosos casos que no son menos sorprendentes porque sean muy conocidos, en los que una madre ha consagrado la mayor parte de su tiempo, y sus mejores habilidades a la adquisición de alguna rama del conocimiento respecto de la que su propia educación ha sido defectuosa, pero que ha comprendido que sería importante utilizar en beneficio de la educación de sus hijos. Es el mismo caso de los individuos muy bien dotados en ciertos respectos, pero que se reconocen muchos defectos y desean corregirlos, si no por ellos mismos, en beneficio al menos de sus hijos y no se ha conocido madre alguna que se arrepienta de algún sacrificio que haya hecho para poder dar la más perfecta educación a aquellos seres más próximos y más queridos de su corazón. Aun sin anticipar la futura realización de sus deseos por los progresos que haya logrado para guiarlos, estará ampliamente pagada con las delicias que brotan inmediatamente de su tarea, proteger el tierno pensamiento y enseñar a brotar la joven idea. He supuesto aquí el motivo más poderoso, que es el amor maternal, pero la misión de la educación primaria consistirá en proporcionar motivos que, aun en la más tierna edad, puedan promover un interés por el ejercicio mental y estén verdaderamente aliados con los mejores sentimientos de la naturaleza humana. Carta 28-27 de marzo de 1819 Mi querido Greaves, si una madre siente deseos de tomar una parte activa en la educación intelectual de sus hijos, dirigirá primeramente su atención a la necesidad de considerar no solamente la clase de conocimiento sino la manera como debe ser comunicado al espíritu del niño. Para su propósito, la última consideración es aún más esencial que la primera, porque, por excelente que pueda ser la información que desea proporcionar, dependerá del modo de hacerla el que llegue a tener acceso al espíritu, o que no llegue a ser provechoso, ni adaptado a sus facultades ni apto para excitar el interés del niño. A este respecto, una madre será perfectamente capaz de distinguir entre la mera acción de la memoria y la de las otras facultades del espíritu. A la ausencia de esta distinción pienso que podemos atribuir gran parte de la disipación de tiempo y de exhibición engañadora de esos conocimientos aparentes, tan presentes en nuestras escuelas lo mismo superiores que en las de grado inferior. Es una mera falacia el concebir o pretender que el conocimiento ha sido adquirido, en vista de la circunstancia de que se han confiado a la memoria términos que, rectamente comprendidos implican la expresión del conocimiento. Esta condición, rectamente comprendida, que es la más material, es también la más generalmente olvidada. Indudablemente, proceder de esta suerte, cuando se confían las palabras a la memoria, sin una explicación adecuada, Es la mayor prueba de la ignorancia o indolencia de aquellos que lo practican como un sistema de instrucción. Agréguese a esto el poderoso estímulo de la vanidad en los discípulos, la esperanza de distinciones o de recompensas para unos o el temor a la reprensión o al castigo en los otros, y tendremos los motivos principales por los cuales este sistema, a despecho de su fragilidad, ha sido tan largo tiempo patrocinado por aquellos que no piensan o que no piensan suficientemente por sí mismos. Lo que acabo de decir de los ejercicios de memoria con exclusión de un ejercicio bien regulado del entendimiento se aplica más especialmente a la manera según la cual las lenguas muertas se han enseñado durante mucho tiempo y se enseñan todavía en ciertos lugares, un sistema que, tomado en su totalidad, con sus reglas abstrusas e ininteligibles y su disciplina compulsiva, es difícil decidir si es más absurdo desde un punto de vista intelectual o más detestable desde un punto de vista moral. Si tal sistema, que refuerza los ejercicios parciales de memoria, es tan absurdo en su aplicación y tan perjudicial en sus consecuencias, en un periodo en que puede suponerse que el intelecto es capaz de hacer algunos progresos al menos, sin necesidad de auxiliarle de un modo constante y ansioso, un cultivo exclusivo de la memoria, debe ser todavía más inadecuado en la tierna edad en que el intelecto está naciendo, cuando la facultad de discernir no está formada todavía y es incapaz de confiar a la memoria las nociones de objetos separados en su recíproca distinción. Para preservarse una madre contra un error de este género, la primera regla es enseñar siempre mediante cosas que mediante palabras, nombrarles muy pocos objetos parados al niño si no estáis preparados para presentárselos. Cuando podáis mostrarle el objeto, el nombre será confiado a la memoria, juntamente con la revolución de la impresión que el objeto produce en los sentidos. Es una sentencia antigua y también verdadera, la de que nuestra atención es más fuertemente atraída y más permanentemente fijada por objetos que han sido puestos ante los ojos que por otros de los cuales apenas hemos recogido una noción por el oído y la descripción o por la mención de un nombre. Pero, si la madre ha de enseñar por cosas, debe recordar también que para la formación de una idea es requerido algo más que poner el objeto ante los sentidos, debe explicarse su origen, deben describirse sus partes y han de averiguarse sus relaciones, deben afirmarse sus usos y sus efectos o consecuencias. Todo esto debe hacerse de una manera suficientemente clara y comprensiva para que el niño pueda distinguir unos objetos de otros y para explicarse la distinción hecha. Es natural que el grado de perfección con que la formación de ideas de este plan puede facilitarse, dependa de circunstancias que no siempre están bajo el dominio de una madre, pero algo puede y debe intentarse en este sentido para que la educación pueda revestir un carácter más elevado que el mero adiestramiento mecánico de la memoria. De los objetos que no puedan ponerse en realidad en presencia del niño deben utilizarse imágenes. La instrucción fundada sobre grabados o cuadros será siempre una rama favorita de los niños y si esta curiosidad está bien dirigida y juiciosamente satisfecha se nos mostrará como muy útil e instructiva. Siempre que el conocimiento de una idea abstracta, que no admita una representación de este género, haya de ser comunicado al niño, Siguiendo el mismo principio, se le proporcionará un equivalente de aquella representación, poniendo como ejemplo, un hecho ya ofrecido. Esta es la intención original y el uso de las fábulas morales, y esto conviene también con el excelente adagio antiguo. El camino del precepto es largo y laborioso, el del ejemplo es breve y fácil. Cartax 6 4 de abril de 1819, mi querido Gribes, la segunda regla que yo daría a una madre respecto del primer desenvolvimiento del espíritu del niño, es esta: que el niño no esté solamente actuado o maniobrado sino que sea un agente en la educación intelectual. Explicaré lo que quiero decir. Que la madre tenga presente en su espíritu que su hijo no solo tiene las facultades de atención, y de retención de ciertas ideas, sino también una facultad de reflexión independiente del pensamiento de los demás. Está bien hacer que un niño lea y escriba y aprenda y repita pero, está todavía mejor que el niño piense. Podremos ser capaces de ser influidos por el pensamiento de los otros, y podremos encontrar conveniente y ventajoso familiarizarnos con él podemos aprovechar su luz, pero, nos haremos más útiles a los demás y tendremos más títulos para el carácter de miembros eficaces de la sociedad, por el esfuerzo de nuestro propio espíritu, por el resultado de nuestras propias investigaciones, por aquella visión y sus aplicaciones que podemos llamar nuestra propiedad intelectual. Yo no hablo ahora de aquellas ideas rectoras que aparecen de tiempo en tiempo y por las cuales avanza la ciencia y la sociedad se beneficia ampliamente. Hablo de aquel caudal de propiedad intelectual que cada uno puede adquirir, aún los individuos sin pretensiones y en las más humildes tareas de la vida. Hablo de aquel hábito de reflexión que preserva del pensamiento inconsciente bajo todas las circunstancias y que es siempre activa para examinar lo que se coloca ante el espíritu aquel hábito de reflexión que excluye la idea de suficiencia propia de la ignorancia, o la frivolidad de un saber a medias el cual puede llevar a un individuo al modesto reconocimiento de que sabe muy poco y a la honrada conciencia de que ese poco lo sabe bien. Para engendrar ese hábito nada hay tan eficaz como un precoz desenvolvimiento en el espíritu del niño, del pensamiento regular y activo. Que no abandone la madre esta tarea por las objeciones de aquellos que juzgan que el espíritu del niño es incapaz de todo ejercicio de este género. Me atrevo a decir que los que alegan esta objeción, aunque puedan ser los pensadores más profundos o los más grandes teóricos, no parece que tengan conocimiento práctico acerca del tema ni interés moral alguno por su investigación. Y yo, por mi parte, confiaría más en el conocimiento experimental de una madre, procediendo por ejercicios, a los cuales se siente dispuesta por su amor maternal. En ese conocimiento experimental, incluso de una madre analfabeta confiaría yo más que en la especulación teórica de los más ingeniosos filósofos. Hay casos en los cuales un sentido sólido y un corazón ardiente ven más allá que una cabeza altamente refinada, fría y calculadora. Yo invitaría, por consiguiente, a la madre para que comenzase su tarea a despecho de las objeciones que puedan oponerse. Bastaría con que se convenciese de que debía comenzar, continuaría, entonces, por sí misma, obtendría tal satisfacción de su tarea que nunca pensaría abandonarla. Mientras desenvuelve los tesoros del espíritu infantil y descubre el mundo de pensamientos hasta entonces no alumbrados, no envidiará la seguridad de los filósofos que consideran el espíritu humano como un blanco universal. Entregada a su tarea pondrá en actividad todas las energías de su espíritu y todos los afectos de su corazón y se burlará de sus especulaciones dictatoriales y de sus teorías altaneras. Sin preocuparse de la intrincada cuestión de si las ideas son innatas, se contentará con desenvolver las facultades innatas del espíritu. Si una madre pregunta los temas que pueden ser beneficiosos para ser utilizados como vehículos para el desenvolvimiento del pensamiento, yo respondería que todas las materias pueden conseguirlo si son tratadas de modo adecuado para las facultades del niño. Constituye un gran arte para la enseñanza no fracasar nunca en la elección de un objeto como ejemplo de una verdad. No hay un objeto tan trivial que en manos de un maestro hábil no se haga interesante, sino por sí mismo, al menos por su manera de tratarlo. Para un niño todo es nuevo. El encanto de la novedad, justo es decirlo, pronto se consume, y si no aparece el fastidio de los años maduros hay al menos la impaciencia de la infancia. Pero, entonces, el maestro tiene la gran ventaja de una combinación de elementos simples que pueden diversificar el tema sin dividir la atención. Al decir que toda materia sirve para el propósito debo ser entendido literalmente. No solo no hay ningún pequeño incidente en la vida de un niño, en sus diversiones y recreos, en sus relaciones con sus padres y con sus amigos y en sus juegos, sino que no hay actualmente ninguno dentro del alcance de la atención del niño, pertenezca a la naturaleza o a las ocupaciones y oficios de la vida, que no pueda convertirse en objeto de una lección por el cual pueda proporcionarse algún conocimiento útil y, lo que es más importante, por el cual el niño no pueda familiarizarse con los hábitos del pensamiento según los cuales ve y habla después de haber pensando. El modo de hacer esto no es en manera alguna hablar mucho al niño, sino entrar en conversación con el niño no dirigirle muchas palabras por familiares que sean las que se escojan, sino llevarle a expresarse sobre la materia, no agotar el tema, sino preguntar al niño acerca de él y corregir sus respuestas. Sería ridículo esperar que el espíritu volátil de un niño pudiera seguir una larga explicación. La atención de un niño está muerta para las exposiciones largas pero la despiertan las preguntas animadas. Que las preguntas sean breves, claras e inteligibles. Que no lleven al niño a repetir simplemente en los mismos o variados términos lo que acaba de oír justamente. Excitarle a observar lo que hay ante él, a recordar lo que ha aprendido y a dominar su pequeño caudal de conocimiento como materiales para una respuesta. Mostrarle una determinada cualidad en una cosa y dejarle encontrar por sí mismo las demás. Decirle que la forma de una pelota se llama esférica, y si le lleváis a designar otros objetos a los cuales corresponde el mismo carácter le habréis empleado más útilmente que con el más perfecto discurso sobre la redondez. En un caso habría tenido que oír y recordar, en el otro ha tenido que observar y pensar. Carta Besos 10 de abril de 1819 Mi querido Gribs, cuando he recomendado a las madres que eviten fatigar a un niño por la instrucción, no deseo estimular la noción de que la instrucción debería tomar siempre el carácter de una diversión y aún de un juego. Estoy convencido de que cuando se abriga esa idea y es aplicada por un maestro, impedirá siempre la solidez del conocimiento y por la necesidad que tiene el discípulo de un ejercicio suficiente por su parte, llegará a los resultados que yo deseo evitar mediante mi principio de un empleo constante de la facultad de pensar. A un niño se le debe enseñar muy pronto en la vida una lección que viene generalmente demasiado tarde y entonces es más penosa la de que el ejercicio es indispensable para la adquisición del conocimiento. Pero a un niño no se le debería enseñar el ejercicio como un mal inevitable. El motivo del temor no debería constituir un estímulo para el ejercicio. Destruiría el interés y crearía el disgusto. Este interés por el estudio es la primera cosa que un maestro y, en nuestro caso, una madre, debería tender a excitar y a conservar. Difícilmente se dará una circunstancia en la cual una falta de aplicación en los niños no proceda de una falta de interés, y no hay, quizá, ninguna en la que la falta de interés no se origine en el modo de tratar las cosas que el maestro adopta. Yo iría lo bastante lejos como para formular una regla, que siempre que los niños son desatentos y no toman interés, al parecer, por una lección, el maestro debería comenzar por buscar la razón en sí mismo. Cuando se ofrece al niño una cantidad de materia árida, cuando se obliga a un niño a oír en silencio largas explicaciones o a realizar ejercicios que no tienen nada en sí mismos para suscitar o atraer el espíritu, se echa sobre este una carga que un maestro no debe nunca imponer. De la misma manera si el niño por la imperfección de su poder de razonamiento o su falta de familiaridad con los hechos es incapaz de penetrar en el sentido o de seguir el encadenamiento de las ideas de una lección, cuando se le ha obligado a oír o a repetir lo que para él no son sino sonidos sin sentido esto es perfectamente absurdo y cuando a todo esto se agrega el temor al castigo junto con el tedio que es en sí mismo castigo suficiente esto se convierte en absolutamente cruel. De todos los tiranos es bien sabido que los pequeños tiranos son los más crueles, y de todos los pequeños tiranos los más crueles son los tiranos escolares. Ahora bien, en todos los países civilizados está prohibida toda clase de crueldad y aun la crueldad con los animales está castigada adecuadamente en unos países, por la ley y en todos por el anatema de la opinión pública. ¿Cómo puede, entonces, prescindirse generalmente de la crueldad con los niños y aún considerarse como cosa corriente. Algunos nos dirán, ciertamente, que sus medidas son maravillosamente humanas, que sus castigos son menos severos o que han desterrado los castigos corporales. Pero no es a su severidad a lo que yo objeto, ni me aventuro a afirmar de una manera incalificada que los castigos corporales sean inadmisibles bajo todas las circunstancias en la educación. Me refiero a su aplicación objeto al principio de que los niños son castigados cuando lo censurable es el maestro o el sistema mientras esto continúe en tanto que los maestros no se tomen el trabajo o no estén capacitados para inspirar a sus discípulos un vivo interés por sus estudios no pueden quejarse de la falta de atención ni siquiera de la aversión hacia los estudios que algunos manifiestan. Pudiéramos testimoniar el indescriptible tedio que debe oprimir el espíritu juvenil mientras pasan lentamente las horas, una por una, en una ocupación de que no pueden ni gustar ni comprender el uso, pudiéramos nosotros recordar las mismas escenas que en nuestra infancia hemos atravesado, y no nos sorprendería entonces la negligencia perezosa del escolar arrastrándose a desgana. Al decir esto no debe entenderse que yo abogue por la pereza o a favor de aquellas irregularidades que encontremos ahora y encontraremos luego aún en las escuelas mejor dirigidas. Pero sugiero que la mejor manera de evitar que se generalicen es adoptar un mejor modo de instrucción por el cual el niño sea menos abandonado a sí mismo, menos lanzado al desagradable empleo del escuchar pasivo, menos duramente tratado por las faltas pequeñas y excusables, pero, más incitado por las preguntas, más animado por los ejemplos y más interesado y atraído por la bondad. Hay una notable acción recíproca entre el interés que al maestro inspira lo que enseña y el que él comunica a sus discípulos. Si él no está presente con todo su espíritu en el asunto, sean o no agradables sus maneras, nunca dejará de enajenarse el afecto de sus discípulos y de dejarlos indiferentes a lo que diga. Pero el interés real tomado en la tarea de la instrucción palabras amables y sentimientos amables, la verdadera expresión de los rasgos y la mirada, nunca pasan desapercibidos para los niños. Carta XXXI 17 de abril de 1819 Mi querido Greaves, vosotros sabéis la naturaleza de aquellos ejercicios que fueron adoptados por su gestión mía y calculados para emplear el espíritu útilmente y prepararlo para ulteriores empresas iluminando el pensamiento y formando el intelecto. Yo los llamaría ejercicios preparatorios en más de un aspecto. Abrazan los elementos del número, de la forma y del lenguaje, y cualesquiera que sean las ideas que podamos adquirir en el curso de nuestra vida, todas serán introducidas mediante estas tres figuras. Las relaciones y proporciones del número y la forma constituyen la medida natural de todas aquellas impresiones que recibe el espíritu desde fuera. Ellas abarcan y son al mismo tiempo la medida de las cualidades del mundo material, siendo la forma la medida del espacio y el número la medida del tiempo. Dos o más objetos distinguidos entre sí como existentes separadamente en el espacio, presuponen una idea de su forma o, en otras palabras, del espacio exacto que ocupan, distinguidos como existentes en diferentes tiempos caen bajo la denominación del número. La razón por la cual llamo pronto la atención de los niños hacia los elementos de número y forma, es, junto con su utilidad general, la de que admiten un tratamiento más claro, un tratamiento muy diferente, desde luego, de aquel en que se ven envueltos con demasiada frecuencia, y que los hace altamente desabridos incluso para los que no son de deficiente capacidad. Los elementos del número o los ejercicios preparatorios del cálculo, deberían enseñarse siempre presentando a los ojos ciertos objetos que representen unidades. Un niño puede concebir la idea de dos pelotas, dos cosas, dos libros, pero no puede concebir la idea de dos, en abstracto. ¿Cómo podéis hacer comprender al niño que dos y dos hacen cuatro, a menos de que le mostréis primero su realidad? Comenzar por las nociones abstractas es absurdo y perjudicial en vez de ser educativo. El resultado poniéndose en lo mejor, es que el niño aprenda de memoria, sin comprender, hecho este que no refleja al niño, sino al maestro, el cual no conoce una instrucción más elevada que el adiestramiento puramente mecánico. Si se enseñan así los elementos, de un modo claro e inteligible, será fácil llegar a las partes más difíciles, recordando siempre que todo debe hacerse por preguntas. Tan pronto como deis al niño un conocimiento de los nombres por los cuales se distinguen los números, podéis plantearle un problema de simple suma, sustracción, multiplicación o división, realizando la operación, en realidad por medio de un cierto número de objetos, pelotas por ejemplo que servirían en lugar de las unidades se ha objetado que los niños que se han acostumbrado a una constante y palpable ejemplificación de las unidades por lo cual fueron capaces de ejecutar la solución de las cuestiones aritméticas no serán nunca después capaces de seguir los problemas de cálculo en abstracto, prescindiendo de las pelotas o de otras cosas representativas. Ahora bien, la experiencia ha mostrado que aquellos niños que han adquirido los primeros elementos según el método familiar y palpable descrito, han tenido dos grandes ventajas sobre los demás. Primeramente, Fueron perfectamente conocedores no solamente de lo que hacían sino también del porqué. Estaban familiarizados con el principio de que dependía la solución, no seguían meramente una fórmula de memoria, cambiado el estado de la cuestión no se convertía en un rompecabezas como les ocurre a aquellos que ven solamente su regla mecánica y no van más lejos. Esto les produce un sentimiento de confianza y de seguridad y les proporciona gran deleite. Una dificultad vencida con la conciencia de un esfuerzo feliz, siempre estimula a enfrentarse con otra nueva. La segunda ventaja fue la de que los niños que fueron versados en aquellos ejercicios ilustrativos elementales, desplegaron después una gran habilidad en la aritmética elemental. Sin apelar a su pizarra ni a su papel, sin trazar ningún memorándum de las figuras, no solo realizan operaciones con grandes números, sino que combinan y resuelven cuestiones que pueden haber aparecido encubiertas aún con la ayuda del memorándum y del papel. Entre los numerosos viajeros de vuestro país que me han hecho el honor de visitar mi establecimiento, no ha habido ninguno, por poco dispuesto o preparado que pudiese estar para entrar en consideraciones sobre el conjunto de mi plan, que no haya expresado su asombro ante la perfecta facilidad y la rapidez con que eran resueltos los problemas que el visitante planteaba. No indico esto por la peculiar satisfacción o el desagrado que pudiera llevar consigo, aun cuando el reconocimiento de los extraños no puede ser indiferente para quien desea haber juzgado su plan por los resultados obtenidos. Pero la razón del interés y la satisfacción que yo sentía por la impresión que producía invariablemente aquel departamento de la escuela, obedecía a que confirmaba de un modo singular la suficiencia y utilidad de nuestro curso elemental. A mí, por lo menos, me permitió acogerme al principio de que el espíritu del niño debe recibir ilustraciones tomadas de la realidad y no reglas elaboradas por abstracción, que debemos enseñar por cosas más que por palabras. En los ejercicios concernientes a los elementos de la forma, mis amigos han revivido y extendido satisfactoriamente el antiguamente llamado método analítico el modo de dilucidar hechos por problemas en vez de manejarlos por teorías, de dilucidar su origen en vez de comentar meramente su existencia, de llevar el espíritu a inventar en vez de reposar satisfechos en las invenciones de los demás. Tan verdaderamente beneficioso y tan estimulante es aquel empleo para el espíritu, que hemos aprendido enteramente a apreciar el principio de Platón de que todo el que desee aplicarse con éxito a la metafísica debe prepararse por el estudio de la geometría. No es la familiaridad con ciertas cualidades o proporciones, con ciertas formas o figuras, aunque... Para muchos propósitos sea esto aplicable a la vida práctica y conduzca al avance de la ciencia, sino que es la precisión del razonamiento y la ingeniosidad de la invención, lo que, surgiendo de una familiaridad con aquellos ejercicios, prepara el intelecto para toda actuación. En los ejercicios de número y de forma, se requiere al principio menos abstracción que en los similares del lenguaje. Pero, yo quisiera insistir en la necesidad de una instrucción cuidadosa en la enseñanza materna. De las lenguas extranjeras o de las lenguas muertas, Pienso que deben ser estudiadas por todos los medios, por aquellas personas para quienes su conocimiento pueda ser útil o cuyas circunstancias permiten satisfacer su gusto o su predilección si sus gustos o sus hábitos les llevan por ese camino. Pero no conozco ninguna excepción que pudiera yo hacer del principio según el cual el niño debe ser puesto tan pronto como sea posible en contacto íntimo con su lengua nativa para que llegue por sí mismo a dominarla perfectamente. Carlos V acostumbraba a decir que el hombre era según las lenguas que poseía. No vamos a averiguar ahora hasta dónde sea esto ¿verdad? Pero, reconozco como un hecho que el espíritu está privado de su primer instrumento u órganos, como si dijéramos que sus funciones son interrumpidas y sus ideas confundidas, cuando carece de una perfecta familiaridad y dominio de una lengua, por lo menos. Los amigos de la opresión, de las tinieblas y de los prejuicios no han podido pensar cosa mejor ni se han descuidado nunca en apelar a este recurso, que sofocar el poder y la facilidad de la palabra libre, varonil y bien manejada, ni pueden los amigos de la luz y de la libertad hacer nada mejor y sería de desear que lo persiguieran con más asiduidad, que procurar a todos, a los más pobres como a los más ricos, las facilidades para hablar, si no con elegancia, al menos con franqueza y energía. Una facilidad que les capacitaría para recoger y aclarar sus ideas vagas y para encarnar las que ya tienen precisión y que despertarían un millar de otras nuevas. Carta 32-25 de abril de 1819 Mi querido Griebst, Necesito señalar el motivo por el cual he dicho que debe prestarse primordial atención a la educación física e intelectual. Necesito recordarle que yo considero que estas ramas conducen simplemente al fin superior a calificar al ser humano para el uso libre y pleno de todas las facultades implantadas por el Creador y a dirigir todas estas facultades hacia la perfección del ser entero del hombre para que pueda ser capaz de actuar en su peculiar situación como un instrumento del poder infinitamente sabio y poderoso que le ha llamado a la vida. Esta es la concepción de la educación como debiendo llevar al individuo a ponerse en relación con su Hacedor, concepción que le proporciona al mismo tiempo humildad para reconocer la imperfección de sus tentativas y la debilidad de su poder, y le inspira el valor de una confianza inquebrantable en todo lo que es bueno y verdadero. En relación con la sociedad, el hombre debe ser preparado por la educación para ser un miembro útil de ella. Para ser verdaderamente útil es necesario que sea verdaderamente independiente. Sea la independencia que puede surgir de las circunstancias sea la que se adquiera por el uso honorable de sus capacidades, o sea debida al ejercicio más laborioso y a los hábitos frugales, es claro que la verdadera independencia tiene que aparecer y desaparecer según la dignidad de su carácter moral, más bien que con las circunstancias afluentes o con la superioridad intelectual o el ejercicio infatigable. Un estado de servidumbre o de merecida pobreza, no es más degradante que un estado de dependencia respecto de consideraciones que delatan la pequeñez de espíritu, o la falta de energía moral o de sentimientos honrados. Un individuo cuyas acciones llevan el sello de independencia del espíritu no deja de ser un útil y estimado miembro de la sociedad. Encuentra un lugar en la sociedad, que le pertenece a él y no a otro, porque lo ha obtenido por su mérito y lo ha asegurado por su carácter. Sus talentos, su tiempo, sus oportunidades y su influencia se han dirigido hacia un cierto fin. Y aun en los más humildes menesteres de la vida se ha reconocido siempre que hay individuos que por la inteligencia, la franqueza, El carácter honorable de su porte y de su conducta y por la tendencia meritoria de sus actividades, merecen ser mencionados juntamente con aquellos cuyos nombres fueron ilustrados por el halo de su noble nacimiento y por la gloria, todavía más brillante, de su genio o de su mérito. Que tales casos no sean sino excepciones y que estas excepciones sean escasas, es debido al sistema de educación que prevalece generalmente y que no está calculado para promover la independencia del carácter. Considerando al hombre como un individuo, la educación debe contribuir a proporcionarle la felicidad. El sentimiento de felicidad no surge de circunstancias exteriores, es un estado del espíritu, una conciencia de la armonía lo mismo con el mundo interior que con el exterior, asigna sus debidos límites a los deseos y propone a las facultades del hombre las más elevadas aspiraciones. ¿Por qué es feliz aquel que coloca sus deseos dentro del alcance de sus medios y puede rechazar todo deseo individual y egoísta sin que le robe su reposo, aquel cuyo sentimiento de satisfacción general no es dependiente de la gratificación individual? ¿Y es también feliz? Aquel que siempre que suyo está fuera de cuestión y se trata de la más elevada perfección de su mejor naturaleza o de los más elevados intereses de su raza, no conoce límites para su esfuerzo y puede comentarlos con sus más íntimas esperanzas. La esfera de la felicidad es ilimitada, se extiende conforme se amplía la perspectiva, se eleva conforme se levantan los sentimientos de su corazón, crece con su crecimiento y se fortalece con su fuerza. Para proporcionar el carácter que aquí describimos a las acciones y a la vida de un individuo, considero necesario que todas las facultades implantadas en la naturaleza humana sean adecuadamente desenvueltas. No es que deba ser alcanzada la virtuosidad en una determinada dirección o que aspirase ansiosamente a un grado de excelencia que sea el privilegio exclusivo del talento preeminente. Sino que hay un grado de desenvolvimiento de todas las facultades que está lejos del refinamiento de cualquiera de ellas y la gran ventaja de que discurran así las cosas es que se prepara el espíritu para una aplicación más especial a cualquier dirección de los estudios que sea la más congénita con sus inclinaciones o que esté conexionada con ciertos propósitos. Con respecto al derecho que tiene todo ser humano a un desenvolvimiento juicioso de sus facultades por parte de aquellos a quienes está confiado el cuidado de la infancia, aspiración cuya universalidad no parece ser suficientemente reconocida, permítaseme utilizar un ejemplo que en una ocasión me fue presentado por un amigo. Siempre que encontramos un ser humano en una situación de sufrimiento y próximo al pavoroso momento en que está para terminar la escena de sus penas y de sus alegrías en este mundo, nos sentimos movidos por una simpatía que nos recuerda que por baja que sea su condición terrena, hay aquí también uno de nuestra raza sometido a las mismas sensaciones de alegría y de dolor alternados nacido con las mismas facultades, con el mismo destino, con las mismas esperanzas de una vida de inmortalidad. Y cuando nos acogemos a esta idea ansiamos aliviar sus sufrimientos y proporcionar un rayo de luz a las tinieblas del instante de la partida. Este es un sentimiento que brota del corazón de cada uno, aun de los jóvenes y de los aturdidos y aun de aquellos poco acostumbrados a la visita del infortunio. ¿Por qué, entonces, pudiéramos preguntarnos, hemos de mirar con descuidada indiferencia, aquellos recién llegados a la vida? ¿Por qué han de inspirarnos tan poco interés los sentimientos y la condición de los que entran en esta variada escena de la cual, si nos parásemos a reflexionar podríamos contribuir a aumentar el goce y a disminuir la suma de sufrimientos, de descontento y de inquietud? y la convicción de todos los que son competentes para hablar por experiencia es la de que esto pudiera lograrlo la educación. que debe realizarlo es la convicción y que puede lograrlo algunas veces, es la tendencia constante de todos aquellos que están sinceramente interesados por el bienestar de la humanidad. Carta 33 12 de mayo de 1819 Mi querido Griggs, en mi última carta he descrito el fin de la educación para hacer al hombre conscientemente activo al servicio de su hacedor, hacerle útil prestándole independencia con relación a la sociedad, y, en cuanto al individuo, hacerle feliz dentro de sí mismo. Para este fin, concibo que pueden servir de instrumentos la adquisición del conocimiento útil y el desenvolvimiento de todas las facultades. Pero, aun cuando ellas sean altamente útiles en cuanto que proveen de medios, no pueden suplir el curso de la acción. Sería indudablemente absurdo proporcionar facilidades para el ejercicio, sin excitar y promover los motivos para un determinado plano línea de conducta. En esta falta incurre con frecuencia el proceso a que suele darse el nombre de educación, aun cuando sería más apropiado el de adiestramiento mecánico. El motivo común por el cual actúa tal sistema sobre aquellos cuya indolencia ha conquistado, es el temor, el más elevado a que puede aspirar en aquellos cuya sensibilidad es excitada, es la ambición. Es claro que tal sistema cuenta solamente con los intereses egoístas del hombre. A esta parte menos amable o estimable del carácter humano es a la que ha debido siempre sus mejores éxitos. Para los mejores sentimientos del hombre ha permanecido siempre sordo. ¿Cómo es, entonces? que los motivos que llevan a un curso de acción, que se consideran como medios despreciables o dudosos al menos, cuando se les tropieza en la vida, se piensan como honrados en la educación. ¿Cómo se puede dar en la escuela una dirección al espíritu que tendrá que luchar por olvidar luego si quiere ganarse el respeto o el afecto de los demás? No quiero hablar duramente de la ambición ni rechazarla enteramente como un motivo. Hay, seguramente, una ambición noble, dignificada por su objeto, y caracterizada por un interés profundo y trascendental por aquel objeto. Pero, si consideramos aquella especie de ambición propuesta comúnmente al escolar, si analizamos de qué trama está tejida y de dónde nace, encontraremos que no tiene nada que ver con el interés despertado por el objeto de estudio, que tal interés, no existe con frecuencia debido a que está ligado con el más vil y frívolo de los motivos, con el temor. No está suscitado por el deseo de proporcionar placer a aquellos a quienes se propone, porque un maestro que procede según un sistema en el cual el temor y la ambición son los principales agentes debe despedirse de toda aspiración a la estima o del afecto de sus discípulos. Motivos como el temor o la ambición desordenada pueden estimular al ejercicio, intelectual o físico, pero no pueden calentar el corazón. No hay en ellos aquella vida que hace latir el corazón de los jóvenes con las delicias del conocimiento, con la conciencia honesta del talento, con el deseo honrado de la distinción, con el brote bondadoso del sentimiento ingenuo. Tales motivos son inadecuados en su fuente, e ineficaces en su aplicación, porque no son nada para el corazón y del corazón manan las corrientes de la vida. Sobre estos fundamentos, es sobre los que la educación moral e intelectual ha defendido el carácter supremo del motivo de la simpatía como el primero y principal que debe emplearse en el manejo de los niños. Sobre estos fundamentos me he apoyado para proclamar repetidamente la conveniencia de atender a aquel sentimiento que no vacilo en declarar el primordial de una naturaleza más elevada que hay viva en el niño, el sentimiento de amor y confianza en su madre. Sobre este sentimiento deseo establecer el primer cimiento, Y sobre otro sentimiento análogo a él y que de él brota, deseo guiar los pasos futuros de la educación. Que existe en el niño ese sentimiento es indudable. Tenemos el testimonio de aquellas que tienen mayor competencia para juzgar, porque están más capacitadas para simpatizar con él, las madres. A las madres, por consiguiente, pido una vez más que se dejen gobernar por su sentimiento maternal, iluminado por el pensamiento, para guiar aquellas impresiones nacientes y desenvolver aquel tierno germen en el corazón del niño. Ellas sabrán encontrar aquello que, primeramente, está envuelto en la naturaleza animal del niño, que es un sentimiento innato, vigoroso, porque no está todavía bajo el control de la razón y que llena el espíritu entero o porque no aparece todavía la oposición que surge del impulso de pasiones contradictorias. Este sentimiento deben creer que ha sido implantado por el Creador. Pero, junto con él... Existe en el niño aquel impulso instintivo de su naturaleza animal que se pone primeramente al servicio de su propia conservación y se dirige a la satisfacción de sus necesidades naturales y fatales, que se liga luego con su satisfacción y a menos de que sea contrariado luego, se deslizará en una serie de necesidades imaginarias y artificiales, llevándonos de un goce a otro y terminando en un egoísmo consumado. Para quebrantar y controlar este impulso egoísta, el único camino para la madre consiste en fortalecer diariamente aquel otro impulso mejor cuya garantía pronto le ofrece la primera sonrisa de sus labios y la primera sonrisa de afecto en los ojos del niño, y de tal modo que aunque los poderes del intelecto estén todavía dormidos, la madre puede hablarle un lenguaje inteligible para el corazón. Ella sería capaz por el afecto y por la firmeza, de desterrar del niño aquellos deseos impertinentes que le hacen tan inmanejable y a desterrarlos por amor a la madre. Los medios por los cuales puede ella hacerse comprender, como ella puede suplir la falta de palabras y de preceptos, no emprenderé la tarea de decírselos, pero que la misma madre responda así, consciente como ella es de su propio amor por su hijo un amor fortalecido por la reflexión, no será capaz de encontrar, sin palabras ni preceptos, el camino del corazón y del afecto de su hijo. Pero si la madre ha conseguido esto, que no le haga creer su fantasía que lo ha hecho todo. Llegará el tiempo en que las emociones, hasta entonces sin palabras de su hijo, encontrarán su lenguaje, cuando sus ojos se trasladen de su madre a otros individuos dentro del círculo que le rodea y cuando este círculo se haya ampliado. Estos afectos no deben permanecer concentrados entonces en un objeto, objeto que aunque el más querido y amable de todos los mortales, es mortal y está sujeto a todas aquellas imperfecciones de que nuestra carne es heredera. Los afectos del niño reclaman objetos más elevados y, en verdad, los más altos. El amor maternal es el primer agente en la educación, pero, el amor maternal, aunque el más puro de los sentimientos humanos, es humano, y la salvación no está en el poder del hombre, sino en el poder de Dios. Que la madre no imagine que ella con su propio poder y con sus mejores intenciones puede elevar el corazón y el espíritu del niño más allá de la esfera de las cosas terrenas y perecederas. No debe suponer que sus enseñanzas y ejemplos beneficiarán a su hijo a menos de que sean calculados para llevarle a aquella fe y aquel amor de donde la salvación brota solamente. El amor y la confianza del niño en la madre no es sino el reflejo de otro más puro del sentimiento más puro y elevado que puede alentar en un pecho mortal, de un sentimiento de amor y de fe, no confinado ya en un individuo, ni mezclado ya con la materia más baja, sino elevándose por encima de todas las emociones y elevando al hombre al enseñarle su humildad el sentimiento de su amor y de su fe en su Creador y su Redentor. Con este espíritu debe ser considerada la educación en todas sus etapas, que desenvuelva las facultades físicas, pero sin olvidar que forman la serie inferior de la naturaleza humana, que se ilumine el entendimiento, pero recordando que la primera ciencia que se debe enseñar a conocer y pensar es la modestia y la veneración, que sea regulada la disciplina y formado el corazón, no por la coacción sino por la simpatía no por el precepto sino por la práctica, y sobre todo, que sea preparado para aquel influjo de lo alto, único que puede restaurar la imagen de Dios en el hombre. Carta 34 12 de mayo de 1819 Mi querido Griggs, antes de concluir deseo decir unas palabras acerca de un tema, de vital importancia. Unas pocas palabras que serán suficientes para aquellos con quienes podemos simpatizar y para los que casi nunca o nunca han sido llevados a sentir tras de las más elaboradas discusiones. Deseo que ninguna madre cristiana pueda cerrar este libro sin preguntarse seriamente, está la conducta y están las medidas recomendadas en estas cartas de acuerdo con los principios verdaderamente cristianos. Están calculados meramente para promover los éxitos intelectuales o para producir una apariencia de moralidad personal y original, o merecen el nombre de etapas primeras y preparatorias para la educación cristiana. Que se conteste esta pregunta a sí misma, lo mejor que piense y sienta y que dependa de la contestación el que los adopte con las modificaciones que la experiencia o las circunstancias le sugieran para la educación de sus hijos. Si su respuesta es negativa, si su corazón le da su aviso y su reflexión madura se lo confirma, de que estos principios no son cristianos, que los rechace y no los mencione más. Entretanto, permítaseme agregar algunas observaciones acerca de los principios cardinales del cristianismo, sobre aquella especial característica que lo convertía entre los indios en una piedra de escándalo, entre los griegos en una locura, pero para todos los que en él creían en un poder de Dios para la salvación, el cual le haría cubrir la tierra como las aguas cubren los abismos. Son las observaciones de un espectador atento, pero de uno que ansía dejar hablar a su corazón cuando su intelecto puede fallar y dejar de guiarle seguramente, o cuando le falta un conocimiento adquirido. Espero que satisfará entre todas las denominaciones de cristianos a aquellos que ponen las Escrituras por encima de todo comentario humano, la palabra de Dios por encima de toda autoridad humana, y que quisieran más bien tener su espíritu vivo en el corazón y que sea visiblemente manifestado en todas las acciones de la vida exterior, que ver la letra de cualquier dogma, mantenida con severidad e inculcada con violencia. La aspiración más elevada de las naciones del mundo antiguo fue el poder y la grandeza. Su religión no podía darles principio más elevado que uno de egoísmo más o menos refinado. Hubo, sin embargo, una excepción que formó el contraste más sorprendente, la remisión maseica. Esta religión proclamaba la debilidad de la criatura y el poder infinito del Todopoderoso, lo estricto de la ley y la incapacidad del hombre para satisfacerla, la transmisibilidad de la culpa y la santidad de lo juzgado. Aunque pudiera parecer a primera vista, solamente una religión de la ley, del terror y de la expiación externa, fue también, sin embargo, una religión de fe. Hubo aquellos de quienes el mundo no fue digno cuyos ojos fueron abiertos, que fueron inspirados por el Espíritu que alienta todas las cosas, verdaderamente profundas de Dios, que vieron más hondo que los tipos y sombras de la ley, ceremonial cuya fe fue bastante enérgica para ofrecer con el patriarca la suma de sus esperanzas terrenas a la voluntad divina y para hablar como el salmista, Señor, aunque tú me quites la vida, yo confío en ti. La doctrina cristiana, igualmente distante de estimular la autosuficiencia del mundo celeste que de mantener los terrores de la ley maseica, enseñó al hombre a mirar a su Hacedor no solo como a su juez, sino también como a su redentor. Los sueños de poder supremo por el cual una nación ejerciese el dominio absoluto del mundo habían sido desterrados los monumentos de su esplendor se convirtieron en ruinas juntamente con sus dioses, también los propósitos más elevados por los cuales la providencia había singularizado entre las demás a la tribu más humilde de su país, fueron realizados, y Sion no fue ya la morada del más alto en el punto de reunión de todos los fieles, y el cristianismo fue adorado por todos los que tenían un amor ardoroso y cuya fe era bastante viva para confiar y para complacerse en su último destino como la religión de la humanidad. Como tal, El cristianismo ha destruido aquellas barreras por las cuales el hombre había presumido impedir a sus hermanos el acceso a la verdad, había invitado a todos, altos y bajos, a reunirse en su mismo plano, un plano infinitamente por encima de las distinciones de rango, de riqueza o de conocimiento, y su reunión sobre aquel plano no había de ser considerada como una concesión por una parte o como la reivindicación de un derecho por la otra, sino más bien como el deseo unánime de abrazar. El libre don de Dios conferido a todos. Con este espíritu, sin perturbar sus fundamentos, El cristianismo ha elevado el carácter de las instituciones sociales, ha animado a los individuos para avanzar con el arrojo de la verdad pero también con la dulzura del amor, para defender la causa de sus hermanos, ha incitado a unos a llevar su luz y defender su estandarte en regiones distantes y a otros a proclamar ante los poderosos, sus reclamaciones inequívocas y a proponer aquella gran obra en cuya realización pueden gozarse las edades. Futuras, y ver, ante la voz del Evangelio de la Paz, cesar las tristezas del África, y al esclavo y a su Señor unirse devotamente para trabajar por su libertad, y vivir en su luz. Para el destino último del cristianismo tal como se revela en el sagrado volumen y se manifiesta en las páginas de la historia, no puedo encontrar una expresión más apropiada que decir que su objeto es realizar la educación de la humanidad. Destinado a elevarlo todo, aliviará la tristeza de cada uno, y por distintas que sean las habilidades y las circunstancias, todos participan de aquel mismo espíritu que atribuye a cada hombre estrictamente lo que quiere. Si miramos el cristianismo como debemos mirarlo justificadamente, como el esquema adoptado por la infinita sabiduría para consumar el gran fin de la educación de la humanidad, podemos deducir de la contemplación de los medios empleados, una norma segura para nuestros propios esfuerzos. Podemos, al mismo tiempo, confirmarnos en la convicción de que el cristianismo no es un privilegio reducido solamente a aquellos que por cualquier peculiar talento, conocimiento o ejercicio pueden aparecer como mejor cualificados que los demás para recibirlo, sino que es un don que se concedió libremente a todos aunque no lo mereciera ninguno adaptado no a una condición de vida sino al estado de caída del género humano, a aquella lucha de la carne contra el espíritu aquella extraña mezcla de contradicciones de conocimiento afectado y falso y de aversión a la luz cuando el hombre presume con débiles fuerzas trabajar por su salvación, cuando con su mirada atenta y su corazón dominado por el encanto de las cosas perecederas, imagina, sin embargo, sondear las profundidades de la verdad y elevarse a la brillante cima de la felicidad o cuando, en una visión más tenebrosa, con sus afectos centrados en el yo, se ve llevado a proclamar la verdad como un fantasma y abrazar un vacío sonoro. Cuando alternativamente, vuela de las tormentas de la vida al mundo de los sueños y desde el interminable laberinto de la especulación solitaria, a las disipaciones de la vida, cuando él dice, «Paz, paz, donde no hay paz». Entre los pasajes del sagrado libro que mejor iluminan respecto del estado de espíritu más adecuado para la recepción de la verdad cristiana, He considerado siempre como uno de los más ilustrativos aquel en que están las palabras del Salvador, todo el que no reciba el reino de Dios como un niño pequeño no entrará de ningún modo en él. ¿Qué puede haber en un niño pequeño que merezca ser comparado con un estado de disposición para la fe cristiana? No puede ser un esfuerzo de moralidad ni una tentativa para una perfección más alta, porque el niño es incapaz de eso. No puede ser ningún grado de conocimiento ni ningún refinamiento intelectual, porque el niño es un extraño para ambas cosas. ¿Qué puede ser entonces sino un sentimiento de amor y de confianza del cual, durante algún tiempo, es la madre su único objeto? Aquel sentimiento es análogo en su naturaleza y actuación al estado de espíritu descrito con el nombre de fe. No se apoya sobre una convicción del entendimiento pero es más convincente que ningún silogismo puede haber sido. No fundándose en él tampoco puede ser injuriado por el razonamiento, solo tiene que ver con el corazón. Es anterior al desenvolvimiento de las demás facultades, si preguntamos por su origen solo podemos decir que es instintivo, o si queremos resolver una expresión inexpresiva en otra verdadera, diremos que es un don de aquel que ha llamado a la vida a todos los seres de la creación en quien nosotros vivimos y nos movemos y tenemos nuestro ser. Análoga a esta emoción, como inspirada por el dador de todo lo que es bueno, tenemos el estado de espíritu de aquellos que creen para salvar el alma. Aunque infinitamente elevado sobre él participa de la naturaleza del sentimiento así como de la convicción, surgiendo de ambos está investido de aquella energía que tienen los frutos del amor, prueba que la verdadera fe está emparentada por naturaleza con el amor activo, y que el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Aquella emoción en el espíritu del niño, aquel alumbramiento de fe y de amor no pueden ser más queridos para nadie que para una madre cristiana. Que se convenza de que solo hay un camino para que manifieste su afección maternal y ese camino consiste en vigilar el don de Dios en su hijo, estar agradecida al dador, y, esperando que de él puede venir el aumento, hacer todo lo que esté en su poder para desenvolver el germen, ser indulgente y firme en su tarea, Mirar a su propio corazón como un motivo y a los cielos para bendecir. Feliz la madre que conduce de ese modo a su hijo a la fe y de la fe al amor y del amor a la felicidad. Y tres veces feliz quien tiene ante sus ojos y su tarea el recuerdo de uno que con una genuina e inimitable piedad vigiló el sueño de su hijo durante años, ejemplo que, más fuerte que ningún precepto, firme como la voz del amor maternal en su propio pecho, le dicta que recuerde, que imite y que persavir.